En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa, que usted espera cada día viernes, junto a los grandes amigos de la Fundación Puente Alto Puede Más. ¿Sí? Ya comienza su programa, junto a grandes invitados el día de hoy. Adelante, Puente Alto Puede Más. Muchas gracias, Juan Carlos, y bienvenido buenos días a todos nuestros vecinos y vecinas que nos escuchan en la Radio Puente Alto. Queremos dar la bienvenida a nuestra panelista estable, Soledad Barría, muy buenos días. Hola, un gran saludo a los y que nos escuchan Ajá. Y también queremos saludar en esta mañana A Rodolfo y Sebastián Apiolaza eh, Grandes <ríe> exponentes de nuestra cultura Puente Altina Muy buenos días a ambos Buenos días, gracias por la invitación Muchas gracias por, por eh, permitirnos una vez más tomar los micrófonos es Sí, Sebastián, Sebastián sí. Y, Sebastián. ¿Y no, a Rodolfo no, Como siempre un placer Todo lo que sea conversar de cultura para mí es un placer Y, por supuesto, desde ya tenemos abiertas nuestras líneas telefónicas, ¿cierto?, para que nos conversen, nos hagan cualquier pregunta, aporte, sugerencia, está todo aquí permitido. El teléfono de la radio para que nos llamen es el 22 Y partimos como toda la semana, ¿cierto? Hablando de nuestra fundación Puente Alto Puede Más, que tiene talleres de circo, circo social, ¿cierto? Talleres gratuitos en tres sectores de Puente Alto, en Bajo de Mena en la cancha Sargento Menadier con Carabineros de Chile, que funciona los lunes y viernes, en Gabriela Poniente en Los Canales, los miércoles y viernes, y en Bernardo Leighton los martes, jueves y sábado. Todos pueden acercarse de todas las edades, todos son bienvenidos en unos talleres que son realmente buenos Soleá, si nos quieres contar un poco de los talleres de circo de la Fundación <risa> Bueno, ya eh, lo he repetido varias semanas en sí. realidad, eh, pero aquí los chiquillos también los conocen, yo creo que eh, es una, un espacio, un espacio de crecimiento de nuestros niños y jóvenes se aceptan niños desde los 7 años en adelante, en que ya la coordinación de los niños es suficiente como para poder empezar a hacer alguna Eh, eh, a jugar con lo que llaman sí. los juguetes ¿no? claro. que son las pelotas, las clavas claro. eh, o las banderas eh, primero y también a empezar a hacer algunas piruetas porque uh -huh. les gusta hacer, eh, bueno hacen ejercicio físico pero además yo creo que hay una, una cosa <coughs> muy linda en los talleres que es el ambiente en que se da uh -huh. es un ambiente como de solidaridad un ambiente de crecimiento en que son los mismos chiquillos que se van enseñando unos a otros uh -huh. Eh, no hay competencia porque no hay uno mejor sino que el que aprende una técnica le va enseñando al otro entonces se va dando eh, yo siento en estos talleres que hay que destacar eh, la conducción, digamos, de Marco Velázquez como, eh, como director del Circo Chico con mm. quien la fundación ah, se ha aliado, ¿no es cierto?, en estos talleres y yo creo que de verdad se logra con los monitores y con el mismo Marco un ambiente muy bonito de mucho desarrollo Eh, hoy día hay eh, casi 400 chiquillos en los distintos talleres, entonces la verdad es que es bien bien importante. Yo eh, quizás uh, decir eso, que eh, creo que son actividades como esas que hacen crecer a nuestra gente, Exacto. a nuestros jóvenes. Sí, por supuesto. Y recordarle también a la gente que pueden eh, contactarse con nosotros, Tenemos un teléfono en la fundación, ahí la pueden atender desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, de lunes a viernes. Y el teléfono de nuestra fundación es el 229062535. También nos pueden encontrar en Facebook, Fundación Puente Alto Puede Más. Y bueno, la invitación está hecha para grandes y chicos. Todos son bienvenidos, por supuesto, al circo gratuito en sectores de Puente Alto también pueden eh, hacernos preguntas por el Facebook de la Radio Puente Alto así que a partir de ahora quedan todas las líneas abiertas para que también sean parte de nuestro programa bueno a lo que nos convoca, ¿no? hoy día vamos a hablar de cultura, de identidad puentealtina tenemos aquí dos grandes exponentes del, de la cultura aquí en Puente Alto y comenzar un poquito presentándose quizás Sebastián cuéntanos un poquito de ti, también Rodolfo nos pueden contar un poco de usted y ahí entramos ya de lleno en el tema perfecto, bueno bueno eh... Sí, la verdad es que llevamos hartos años ya aquí eh, haciendo arte, sobre todo desde mi, desde mi lugar. Yo soy actor eh, profesional, eh, llevo aproximadamente 10 a 15 años realizando talleres en distintos colegios de la comuna. Partí en La Protectora de la Infancia, en el Josefina Gana de Johnson, eh, luego me trasladé al Liceo Comercial, el Colegio Tupahue, eh, el Liceo Puente Alto, donde estuve 8 años realizando talleres de teatro. Eh, y bueno en la, el sector de Bajos de Mena en la Marta Brunet, en el colegio Albert Schweizer cuatro años también realizando talleres ahí con, con niños y jóvenes vulnerables con, con, con una realidad bastante potente pero que siempre la he la, la he tomado porque creo que implica un, un crecimiento personal demasiado grande así que eh, bueno eso es lo que me ha permitido también ir viendo la realidad de esta comuna Eh, con los cambios que ha tenido también eh, con respecto a las autoridades, los cambios que hacían, fueron notorios, porque también antes de ser actor y antes de impartir yo talleres, yo tomaba talleres, entonces <risa> claro. yo partí claro tomando talleres acá en la biblioteca eh, de Puente Alto eh, y eso lo digo, como, como digo, vi visualizando y siendo testigo de, de las transformaciones, de los cambios, de lo que de lo que se necesita de lo que hace falta eh, por lo tanto eh, contento yo de, de seguir siendo un aporte de una u otra manera porque a rato como dije alguna vez que fue el discurso donde nos conocimos en, en, en, en la inauguración de la casa mestiza eh, uno piensa y si en realidad estaré haciendo el trabajo solo y, y esto no va para ninguna, el único. claro ser el único y esto no va para ninguna parte parece que no era tan así pero no, no era no era tan así así es que Bueno, eso, eso más que nada, yo día para conversar de, de cultura, de arte, aquí junto a mi hermano, que es mi primer referente, por supuesto, mi hermano mayor y quien lo fue también conectando con el arte y, y casi fue que me obligó a tomar el taller de teatro <risa> la primera vez, así que... ¡Qué horror! Así ¿Qué? que ve, no, parece sabático. que te gustó, parece que No, me que encantó, gustó. me Se encantó. Enamoró. Sí, bueno, yo antes que, bueno, eh, contarles, los quiero invitar a todos pronto que vamos a tener una actividad con la doctora que se llama El Tren de la Primavera, eh, cuyo nombre creo que un poco tiene en relación a lo que somos Puente Alto. Yo creo que la primavera en Puente Alto se fue hace rato, y creo que es hora de recuperarla. Nosotros siempre hemos hecho nuestros intentos con la revolución cultural, ha sido de manera autónoma y con gestos muy importantes de... de como la doctora Barría que ha estado ahí presente en actividades, que nos ha dado un pequeño impulso simbólico en este momento porque no es fácil en esta comuna no es fácil, mm. yo lo, lo hablo desde una autocrítica una autocrítica no somos muy buenos también de repente como para confiar y estamos en ese proceso aún, porque claro, tuvimos muchos años, más de 10 ahora ya con esto, eh, con una administración que realmente menospreció a los artistas y, y, la, y lamentablemente el ciudadano común Eh, ve a los políticos todo iguales entonces la, la comuna un poco se dio eso y yo siempre, y esto lo quiero decir ahora sí. antes de, de quizás presentarme porque quizá aquí me conocen pero mucha gente no me conoce eh, nosotros antes del, de la administración de, de Osandón hay un mito M mucha gente dice, no, si era lo mismo, mentira yo lo tengo con hechos y yo se lo he demostrado que antes de Osandón aquí había actividades culturales ...que hacían participar e integraban a los ciudadanos de Puente Alto. ya uh -huh. Bueno, además de las actividades que se hacían anuales, como era Música al Margen, eh, que se hacía la biblioteca... ...y un par de veces se hizo en otros sectores de, de, Mar, del que, de que, Mar del Jazz, los aniversarios de Puente Alto... Ah, ¿no? exacto y ¿no? y además de la Primavera, invitaron a los grupos de Puente Alto... Yo me acuerdo que los grupos estelares, para decirlo de alguna forma, eran de Puente Alto. Mm. Obviamente invitaron a grupos muy connotados que venían a, a actividades también x pero cuando habían cosas importantes estaba el grupo de Puente Alto. Y yo, yo me acuerdo, para dar un nombre de eh, Van, era un grupo de rock que mm. yo tengo una, tengo una familia donde hay muchos músicos. Militares y civiles también tocaban bastante mm. en la claro. música. Eran músicas alternativas. Claro. Entonces... Eh, muchos hablan de que claro, que con el exalcalde Rubilar no se hizo lo mismo, yo lo sé yo pertenezco eh, privilegiadamente a una generación que es la cuarta generación prácticamente de Puente aquí, desde chico, fui un tiempo en Australia, pero durante todo el otro tiempo vi mucho de los cambios en los 90 y vi al propio alcalde Sergio Rubilar asistir a obras de teatro que así se hacían en el taller donde partimos con mi hermano, Ajá. entonces la visión cultural es innegable que cambió y hace mucho tiempo y eso es lo que nosotros con la doctora sentimos que nos eh, queremos eh, cambiar y sentimos que ella tiene esa misma sensibilidad o cercanía hacia lo que quizás nosotros hemos representado y, y por eso estamos aquí y, y vamos a seguir estando acá <risa> Muy bien, pero sí. ya, eh, quizás eh, preguntarle a Rolo, ¿no? Sí, Rolo <risa> Eh, porque yo lo conocí hace años atrás y ya era un gestor cultural. Uh -huh, uh -huh. Él se autodefinía como gestor cultural cuando, eh, yo recuerdo hace unos cinco años, sí. las primeras reuniones que sí. tuvimos, eh, en que hablamos de la necesidad de ir ampliando redes sí, claro. eh, de agentes culturales un poco. Claro. Eh, ¿Cómo han sentido que eso ha sido, ha sido posible? Eh, ¿qué papel juega en eso esta entrega de la Casa de la Cultura eh, que entregó recientemente bienes nacionales ¿no? claro. eh, a, lo, a, a las agrupaciones culturales? Claro. Entonces, eso me gustaría preguntarles, mm. perdón sí, <risa> no, bueno, nosotros bueno eh, la alianza siempre se ha fortalecido a través de tres por lo menos agrupaciones que han sido constantes, que ha sido Clanciño eh, Batucada, Clanciño Circo Chico Uh -huh. ¿Cierto? Y por supuesto Nosotros que representamos la Rev School Es eh, una alianza que viene De, de años de amistad uh -huh. Y que se ha ido fortaleciendo Por ende la Casa Mestiza fue como el lugar Donde ahora nos cobija a todos juntos Quizás explicar un poco A los que nos escuchan ¿Qué es esta casa? Sí, bueno eh, La Casa Mestiza eh, Es este espacio Que, que nos, hemos, nos han entregado Desde el, el Ministerio de Bienes Nacionales donde podemos concretar nuestro, nuestro objetivo, donde podemos reunir gente, donde podemos entregar este espacio para desarrollar distintas actividades artísticas, culturales, reuniones, incluso políticas, por qué no decirlo. Eh, por lo tanto, nosotros en el fondo andábamos como, se podría decir, como estos gitanos, sin un espacio donde poder reunirnos, donde poder hacer nuestras reuniones, valga la redundancia. Eh, donde poder gestar eventos cerrados eh. de hecho, en la fundación tuvimos por ejemplo ¿Eh? Eh, los bombos y la, muchas de las ah. cosas de clanciño clansiño alojadas sí. en algún momento por, claro. eh, justamente por cambio casa, claro eso pasa nosotros igual con la Red Cool, nuestro escenario por ejemplo itinerante eh, nunca teníamos no teníamos donde guardarlo entonces ocupábamos la casa de nuestros papás y ya después de un tiempo los papás también oye este escenario cuando lo sacan, porque cada vez que había claro. que usarlo, llegaba clanciño o llegaba circo chico con un camión a sacarlo hoy en día nos permite guardar nuestros implementos permite reunir a los lo implementos del clancinio la batucada y nos permite ya empezar a desarrollar un lugar donde hacer eh, talleres por ejemplo eh, yo ya comencé con un taller de teatro ahí hace dos meses que ha ido ha sido un proceso que también nos ha servido mucho para saber qué hay que hacer porque en el fondo claro hay gente no, estamos interesados en desarrollar la cultura y el arte pero es una tarea bastante Eh, grande también, volver a eh, por así decirlo volver a, a, a incentivar a la gente a conducir, ¿no? a conducir y también explicarle de la importancia que esto tiene, porque hoy día también eh, las cosas que son importantes y las que no, también están un poco trastocadas en, en la sociedad, por el sistema un poco que también hemos ido aguantando y el sistema que también se ha ido imponiendo entonces hay una tarea que ha, que hacer y que desarrollar más allá del espacio yo yo estoy súper contento con el espacio pero ya a raíz de dos meses me doy cuenta que ahora hay, hay que hacer algo más como se le saca el jugo exactamente, exactamente o sea hemos hecho actividades ¿eh? y paradójicamente los más cercanos vecinos son los que menos han asistido por ejemplo los de la Maipo hay, Exacto. ¿no? Claro. entonces ese es un detalle que hay que Ir. y cuando en la maipo podría haber mucha gente probablemente muy sí. interesada quiere decir que todavía hay poca difusión hay sí. poco, eh, aprovechar de, de decirle a los y las que nos escuchan a lo mejor con quién tienen que contactarse si es que quieren saber más de la casa mestiza, a lo mejor dar algún facebook de ustedes o yo creo que también eh, estos espacios radiales tienen que servir a la difusión no claro, de no, no. Eh, esta, eh, estas instancias yo quiero decir que Para mí fue muy notable esto de la casa mestiza en Chacala Cultura. En la práctica es la primera casa de la cultura, o sea, el primer lugar eh, más eh, de, de cultura eh, de base, diría sí, claro. yo, ¿no? De cultura eh, autogestionada, Ay, sí. que creo que es súper importante. Entonces yo creo mm. que es... Eh, Eh, a lo mejor ustedes pueden aprovecharlo el canal de la radio para eh, decir sí. a dónde contactarse con quién, porque eh, sí. por ejemplo tengo unos amigos que son uh, los grafiteros en Bajo de Mena sí. ¿cómo lo hacen para contactarse Entonces, con ustedes? Claro, claro, claro. Sí, eh, bueno, nosotros eh, tenemos Facebook Casa Cultural Mestiza así que quien quiera, ahí está el chat de hecho pueden chatear eh, el, el Emilio generalmente es el que está coordinando ese tema Y además ustedes pueden asistir cuando quieran o acercarse a la casa cultural eh, Que generalmente tiene talleres todos los días Claro, ¿sí? es importante eso eso que, que estamos ahora realizando, la difusión eh, Hace dos o tres semanas llegó una, una mujer, una señora con su hija a inscribirla al taller de teatro mm. Pero eh, también decía, y, y, y, ¿y qué pasa con la difusión? Necesitamos necesitamos que más gente sepa de esta casa cultural Eh, cultural Mestiza, hay un grupo quizás cercano que la conoce, pero necesitamos llegar a muchos otros lados para que eh, se, se, la gente vaya asistiendo, eh, también ir, ir eh, tanteando qué necesidades tiene la gente, qué talleres podemos ofrecerle claro. también a la gente. Claro, claro, claro. Por lo tanto, eh, casa eh, Facebook, Casa Cultural Mestiza, claro. eso es súper importante, ahí eh, hay un inbox donde pueden enviar mensajes eh, lo responde Milo, lo respondo yo personalmente, también tengo la administración así es que cualquier consulta eh, en el Facebook nos pueden ubicar y ahí también aparece nuestro correo electrónico y la dirección que es esto, Cornal Gres 0231 llegando a Sargento Menadera en la población Maipo sí ¿Mm? claro, está de más decir o sea, no está de más decir que también necesitamos que la gente se sienta invitada porque yo soy un poco desde de, el otro ángulo a veces siento que que la gente en Puente Alto tiene una responsabilidad, y esa responsabilidad también tiene que partir desde... De, yo también voy, o sea, nosotros, es obvio, necesitamos mucho más difusión, ¿no? pero sí hemos hecho, y hemos recorrido el sector, lo días en perifoneo, y también hay un cierto, a veces, temor, hay una cierta como desconfianza, desconfianza. de hecho, muchas veces me preguntan, hoy eh, eh, o lo han dicho en alguna de las actividades ustedes trabajan con la MUNI y nos dicen <risa> y lo han por hecho y nosotros no tenemos que decirle más detalle pero en realidad <risa> con la MUNI no tenemos muchas cosas en común prácticamente nada y menos trabajamos con ellos y, eh, y hemos estado generalmente uh, eh, autónomos haciendo estas cosas por ende también sabemos que lo, por ejemplo los, los apoyos que ha hecho la doctora en este caso han sido significativos sabemos que el Clanceño por ejemplo pudo concretar un proyecto que, ...que tenía que ver con mujeres en este caso tejiendo eh, de la fundación de la doctora y todas esas cosas eh, son son significativas porque hacen sentir presente al, al poblador a la pobladora y también a la agrupación no solamente como que son parte de un espectáculo momentáneo sino que son parte de un, de un trabajo social El exacto un y incluso exacto es súper sí. importante eso que Mm, que es lo que hay que ir, yo pienso en lo que hay que ir instalando y que creo que es lo que no se ha instalado mm. que lo he conversado con muchos amigos entonces dice creen que está el debe la municipalidad con, lo, con el aspecto cultural por supuesto que está el debe porque se entiende la cultura desde otro lugar el arte los se entiende desde el espectáculo una vez al año para que la gente vaya se siente y disfrute pues, mm. pero desarrollemos una idea de, de de política cultural desarrollemos una, una idea con la gente con el material humano que hay en nuestra comuna y eso no sé eso no se percibe y además a, aparte de que no se perciba probablemente que tanto su derecho no le interesa también o sea a ellos no les probablemente no le interesa desarrollar aquello pero para nosotros como gestores culturales la red cool clanciño con, con lo que conversamos con marco velázquez nos interesa porque creemos que sí es importante en el desarrollo de una comuna eh, este aspecto o sea, tenemos que, eh, nos va a servir para crecer, Exacto. nos va a servir para mejorar, no, uno se da cuenta en situ, o sea, yo voy, a, yo voy a un taller a hacer un taller eh, de teatro a la, a, al colegio Albert Schweitzer donde mi alumno del, del, del Caleuche, de la Marta Brunet ...y me doy cuenta que les sirve el taller de teatro... ...obvio, obvio que les sirve... ...y ellos amplían su mente y, y desarrollan su lenguaje... ...y probablemente en la sala no les costaba aprender a leer... ...pero con el teatro empezaron a, a aprender a leer... ...yo tenía alumnos de octavo básico con 16, 17 años... ...y les pasaba un texto con un personaje claro... ...entonces hay cosas que desconocen... Eh, o, lo, o, ...o ciertas personas, el, el sector por así decirlo... ...opuesto a nosotros... ...o realmente no les interesa desarrollarlo... ...desde ahí... A nosotros sí, y esa es la tarea que, hay que yo pienso que hay que ir desarrollando. Oye, sea ¿tenemos preguntas aquí en el Estudio 2, Juan Carlos? <risa> Gracias, directamente Estudio no 2. En vivo, vivo Cristian Monsalve, profesor de música. Interesante programa, doctora. ¿Qué proponen estos muchachos en términos de desarrollo cultural? ¿Lo que ofrece el municipio es cultura o es un producto cultural? ¿Qué propuestas ellos traen para las nuevas generaciones? Yo soy profesor y estoy de acuerdo con lo que dicen, pero sería bueno que lo explicaran de mejor manera para la gente que nos escucha. Bueno, eh, las agrupaciones que se, se compone la mestiza eh, son tres, entonces proba, probablemente de manera individual, eh, o también hecho por separado, proponen distintas, en este caso, posturas. Pero en conjunto, en la Casa Mestiza, nosotros lo que proponemos es un espacio de partida, eso es lo primero, un espacio donde ustedes y la gente de Puente Alto se sientan invitada a desarrollar sus actividades, a participar de los talleres. ¿De qué tipo? Partimos con teatro que en este caso Sebastián y eh, su pareja Val Valesca ya están haciendo taller ahí de teatro, de clown, ¿cierto? están están los muchachos de baile que hacen cueca, que son parte de Clanciño el cuerpo de baile Clanciño, ¿cierto? ellos son los sí. que están a cargo de la cueca y también estamos haciendo actividades ahí, hemos hecho, estamos en marcha blanca aún hay que decirlo también, pero ya hemos aproximadamente cinco actividades donde hemos tenido presentaciones de obras de teatro, gratuitas eh, presentaciones bueno, de una, un ciclo documental, ¿eh? ...que partimos hace muy poco, además... otra ...todo gratuito... ...entonces nuestra propuesta como REF CUL cool en sí... ...es nosotros promover cultura... ...espectáculo gratuito para la gente... ...y ese espacio de las mestizas está ahí... ...abierto... ...no hay que llevar ni siquiera... ...ningún tipo de, de identificación... ¿no? ...solamente llegar y ser... ...parte de, de ese enfoque nuestro... ...sí... <risa> sí ...yo eh, quería decirle a, a nuestro amigo... ...que desde el punto de vista más general... ...de la política pública... Eh, a mí me parece que lo que tenemos que hacer en un municipio verdaderamente que se preocupe por el desarrollo global de las personas y de la gente de Puente Alto yo creo que tiene que ser una política cultural eh, en que hagamos primero participativo necesitamos eh, llevar una mesa en que participen las distintas agrupaciones aquí hay no solamente puede, sino que hay eh, agrupaciones culturales de tan diverso tipo. Folclórica, eh, de o sea hay payadores sí. hay gente de jazz, hay eh, sí. que bailan, hay las batistas juveniles, está el hip hop. Entonces necesitamos, yo creo, una mesa participativa que ponga una agenda eh, en de desarrollo de la cultura cultural. Porque la cultura no puede ser solo el evento exacto ¿cierto? tal como lo bien lo dice nuestro nuestro amigo aquí profesor eh, sino que tiene que haber un desarrollo donde la gente en los barrios en, en su en su medio pueda realizar claro. eh, eh, cultura digamos claro. desde yo quizás lo más claro son los grupos folclóricos uh -huh. en los distintos barrios uh -huh. y ahí debiera haber una línea de financiamiento municipal para uh -huh. Eh, proyectos locales Exacto. que eh, pudieran potenciar no es cierto pero dentro de un cierto orden de una agenda claro. que podamos participativamente realizar entonces yo creo eh, que la cultura es eh, una gran línea de desarrollo tanto de las personas como de la propia comunidad <risa> eh, y la verdad es que yo creo firmemente que en la cultura, en el deporte en las distintas líneas que nos van a hacer más grandes como comunes Oye, yo quería agregar algo que es como la efervescencia de hacer cultura en realidad en las calles, ¿ah? porque por ejemplo para el 18 de septiembre nosotros fuimos espectadoras de un montón de sí. iniciativas vecinales, sí. maravillosas o sea, claro. organizaciones de cuecas competencias de cuecas, pero profesionales profesionales sí. Sí. Y, y cierran la calle y hacen ahí las competencias y ¿Cómo no querer hmm. como no querer impulsar ese entusiasmo de hacer cosas y lo otro que conversábamos la otra vez en los beneficios que, con, que conllevan el, el potenciar la cultura hmm. en seguridad en educación como decías tú sebastián sí. en el en el hacer comunidad, hacer comunidad tiene un montón sí. de ma mayores beneficios que subyacen de la cultura tengo entendido Juan Carlos que tenemos otra preguntita sí, eh, muchas gracias bueno, el tema. desde el estudio 2 Ana Tolosa arquitecta lo que está muy preocupado los temas sociales ella me dice dentro de todas las propuestas que hacen estos muchachos tendrán algo relacionado con políticas de género de la yo trabajo con mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar. que oh, los comentan, buena, Muy bien, <risa> lo felicitamos de antemano, por supuesto. Claro. Ana Tolosa. Sí, bueno, eh, nosotros directamente eh, está, eh, conectados, como decía el rolo de Nantes, con Clanciño, que hizo Tejiendo Redes, que fue un taller bastante lindo el que realizaron, pero de todas maneras creemos que eso es parte del desarrollo cultural de una comuna, o sea, hacernos cargo de todos aquellos temas que... Y por supuesto que eso está Doloso, es. doloroso doloroso eh, yo creo que es fundamental tener esta conexión en eh, esta, esta, esta lluvia de ideas que se puede formar cierto en este en esta reunión en este proyecto cultural que el que nos habla la doctora eh, para poder ir avanzando en esos temas creo que es súper importante también abordar eh, eh, temáticas que están súper presentes también en esta comuna Eh también he sido testigo de aquello de, de, de, del dolor. O sea, yo, yo entiendo, hay un casco súper lindo, hay un hay un centro muy iluminado, hay hay áreas por aquí, por allá, parquecitos verdes, pero pero hay un contenido que aún está eh, está débil, hay, hay una una esencia que duele mucho aquí en esta comuna. Y que también hay que desarrollarla yo por eso digo que tiene que estar muy legada con los educadores o sea vamos vamos demostrando esta esta conexión entre el arte y la educación o sea como eso es eh, eh, fundamental y posible y como en cosas eh, como en algo llamada más, más concreto bueno mañana mismo ya partimos demostrando algo o sea se viene el tren de la primavera así que ahí ya vamos a comenzar a demostrar en el acto nuestro nuestro discurso por así decirlo tanto en palabras como en hechos de lo que queremos realizar y lo que pretendemos eh, desarrollar en, en este nuevo proyecto y ¿Mm? Sole, me gustaría que un poco retomáramos también la idea del género. Tengo entendido que la Fundación ha hecho eso, también hay proyecciones respecto a eso, se puede trabajar la violencia, se puede trabajar muchos temas de género a partir también de, este, de estos temas culturales, ¿cierto? Así es, bueno, en la Fundación Puente Alto Poder Más hemos estado trabajando hace varios años ya el tema de la violencia de género. Desgraciadamente, eh, nosotros partimos eh, hace varios años, tres años o más, Eh, tratando de formar monitores, monitoras y monitores en violencia de género. Uh -huh. Y la verdad es que no nos fue muy bien. No nos no fue muy bien porque nosotros trabajábamos descentralizadamente en la, la junta de vecinos. Uh -huh. Y la gente tiene susto, tiene uh -huh. eh, miedo a que la relacionen con el tema de la violencia. Sigue siendo tan duro que uh -huh. la gente ni siquiera va a una reunión donde se va a tocar claro. el tema de la violencia Entonces, tuvimos que hacer, entonces inventamos otros talleres mm. que dijimos que, bueno, era género 1 y género 2. Mm. E hicimos talleres de patchwork, que era mm. enseñar una técnica de costura mm. eh, en que a la vez se conversaba. Mm. Entonces, por eso que era género 1 y género 2. Mm. Eh, y la verdad es que nos fue muy bien, porque las mujeres tenemos también, por una educación de género, la costumbre de hacer cosas manuales y a la vez ir conversando. Entonces, eh, la verdad es que el tema de la violencia, el tema del patriarcado, el tema de el abuso de poder al interior de nuestros hogares, la falta de respeto entre nosotros mismos es un tema súper, súper empañale eh, en, en, en trabajar en nuestra comuna y en el país. Yo creo que esto tampoco es tan distinto a lo que pasa... Eh, en otros lados, pero yo creo que esto es indispensable que lo trabajemos desde los jardines infantiles, desde la educación en el respeto por nuestros propios cuerpos y el de la otra persona, eh, porque esto mismo que vemos en la violencia de género también lo vemos en el machado infantil. claro Entonces yo creo que también ahí tenemos que tener presente tanto en la presencia de las mujeres en el arte, como de el fondo de los temas eh, de violencia o del trato en general, la además de la corresponsabilidad que yo creo que es básica si queremos avanzar culturalmente en esto, porque la violencia de género para mí es una expresión ¿Sí? de eh, una desigualdad eh, tremenda que es el patriarcado, ¿Sí? que en el fondo es el dominio Eh, del hombre en nuestra sociedad y que nos hace mal a todos, le hace mal a los hombres también, ¿verdad? Claro. No es, esto no es un tema solo de mujeres, es un tema sí. eh, de la sociedad sí. eh, en la medida que no lo combatimos y por lo tanto la cultura como tanto de los desarrollos eh, tiene que ser un factor promotor, ¿no es cierto? de la igualdad promotor de mejor <coughs> trato promotor de... entonces, tanto en el fondo como en la forma porque sí. yo creo que eso también es importante Sí. oye, eh, antes de continuar la, ah, si ¿sí quieres decir algo quería agregar algo, sí. eh, justamente que el, la palabra motor eh, es clave en la revolución cultural, nosotros hemos hecho actividades y siempre hemos exacto la revolución cultural? Exacto, bueno, bueno. la revolución cultural es una intervención se podría decir, callejera prácticamente, de un espectáculo con artistas locales, y que justo aprovecho de citar a un, un amigo ahí que nos acaba de escribir eh, del hip hop Loco Ale y Él es un muchacho que está partiendo en el rap como se dice, y él dice que él ha visto en la RevCool artistas que también tienen mucho profesionalismo y nosotros también lo descubrimos porque cuando invitamos al grupo, entonces la gente también ve un artista local que quizás no es mediático, pero se da cuenta que es en este caso eh, un artista muy profesional que muchas veces no se le ha considerado como corresponde, entonces también es parte de eso, pero también como decía el motor de la revolución cultural también tiene que ver con eso, con, con principios con valores y con causas o sea, nosotros hemos dicho que la revolución cultural no está hecha para juntarse a tocar grupo y lo digo con mucho respeto yo soy, trato de ser siempre respetuoso de decir las cosas pero claro, nosotros no hacemos eventos para que se junte gente a tomar eh, y solamente a divertirse por, por divertirse nosotros queremos que cuando vayan a la revolución cultural ustedes se lleven algo más Y eso tenga que ver con causas. Si en algún momento podemos darle a cada una de las revoluciones culturales una temática social, lo vamos a hacer, y lo hemos hecho. Discriminación, eh, clasismo, violencia. Eh, violencia, todo lo que eh, son eh, males para lo que es la sociedad. Entonces la revolución cultural siempre ha estado con esa mirada. porque mucha gente también lo sepa desde esa perspectiva, que lo queremos seguir haciendo así y, y, y, y nuestros motores tienen que ser justamente el bien común eh, la objetivos es objetivos comunes, exacto. Eso bueno, con las palabras de Rolo entonces vamos a escuchar una canción de justamente el pueblo de la araña. Cumpliendo las barreras, se por todos los que se atrevan, no teman que esto no quema Aquí se abre un no hay cubículos ni copulas, no hay productos agrícolas que las fuerzas de acrópolis sepan terrícolas Y con un fin, desintegrar y destruir la intolerancia Que avanza, pero al sol de las alianza, Con el tambor nos ganaremos tu confianza Lluvias de ideas aquí Oye, eh, estamos conversando de cultura Estamos conversando de identidad puentealtina Estamos conversando de Cómo poder hacer ¿cierto? una ciudad más amable Más bonita con nuestra comunidad Donde podamos rescatar la cultura Saben, aquí eh, hasta los años 90 Había una cultura bastante rica bien una identidad puentealtina Que ¿Sí? se fue difuminando con la explosión demográfica ¿Cierto? ¿Ustedes dan cuenta de eso? Sí, realmente eh, Y hoy día dian ustedes nuestra identidad. Hay entidad Quintartina, se puede rescatar algo de lo que hubo? Sí, totalmente. <risa> totalmente, y por eso nosotros con la Red Cool hemos mantenido siempre en pie aquello y, y también estamos justamente que aprovechamos el espacio de, de invitarlo al tren de la primavera, porque consideramos que es una manera de remarcar eso con la doctora, ¿cierto? ¿Dónde? Conversamos Exacto, del porque, tren de la exacto, primavera. sería bueno que lo... eh el Tren de la Primavera nace, cierto, desde varias conversaciones, un trabajo que ha ido creciendo desde hace varios meses ya, con las primeras iniciativas de hacer, de retomar esta fiesta de la primavera que tanto Puente Altinos y Puente Altinas recienten, no la extraña. Y se ha ido, eh, ha ido, ha ido tomando forma el Tren de la, de la Primavera, y finalmente se va a materializar en un gran camión, cierto, que va a estar dispuesto en diferentes puntos de Puente Alto, con la única misión, digamos, una primera misión que es dar espacio a esos artistas puertordino que merecen cierto un escenario en condiciones para hacer para mostrar su arte. Eh, este tren va, va a estar en diferentes puntos de Puente Alto, desde ya convocamos a todos los artistas que nos estén escuchando, cierto, a cualquiera que quiera sumarse y subirse a este tren que es bienvenido, nos pueden escribir en nuestro Facebook eh Sole Barría. También vamos a estar respondiendo ahí si quieren participar. Solo escríbanos y nosotros, gustosos, vamos a subirlos al tren de la primavera. Partimos mañana, Roló. Cuéntanos, ¿para dónde vamos a andar mañana? En la Plaza Montserrat, ¿no? Sí, sí. sí vale. mañana, mañana partimos en la Plaza Montserrat, eh, como se le dice popularmente, sí, la Montserrat. Popularmente, la ya, popular, claro. Para la, sí, la gente. Claro. Y vamos a estar ahí eh, con el camión, ¿cierto? Pero es una de seis, sí, porque son sí, tres claro. fines de semana, ¿cierto? 4, o sea 8, imagínense ¿Sí? partimos a las 6 de la tarde y termina a las 8 y media y yo creo que es importante ocupar lo, los micrófonos para hacer el llamado, o sea, para lo, lo que estamos haciendo ahora eh, y, y que se junta con la pregunta que tú recién eh, realizaste hay una identidad eh, eh, yo pienso que, que hay una historia Puente Altina y que se tiene que generar una nueva identidad o retomando cosas que tenemos de antes porque hay mucha gente que ha llegado que es nueva que ha llegado a este nuevo puente alto que ha llegado a este puente alto con mcdonald's con con kentucky parche chicken con cine hoy esta eh, propaganda sí claro. <risa> pero que sigue siendo puente pero alto, siendo puente alto. Claro. entonces necesitamos eh, reinventarse. reinventarse y yo creo que para eso es súper importante por eh, que la gente participe eso eso yo creo que es algo que se viene diciendo hace mucho tiempo porque si no participo finalmente otros van a tomar decisiones que después de nosotros si no, no nos gusta vamos a decir están haciéndolo todo mal bueno si usted quiere eh, cambiar algo si usted cree que hay que cambiar si usted cree que hay que mejorar haga sea participe venga participe eh, opine vaya a nuestro tren de la primavera e eh, eh, bueno vamos a estar ahí con eh, a, el grupo de eh, ají chileno eh, código va a estar también Eh, va a estar en eh, Comando Rasta, yo voy a estar en la animación, en los eventos que vienen más adelante probablemente vengan más artistas, algunos dobles también, así Esperamos que... exactamente que se suba gente local además, ¿no? no solamente los grupos más claro. eh, constituidos, claro. sino que eh, por ahí habrá algún sí. folclorista que se quiere sumar claro. eh, cantándonos algo, porque estamos en el en la época todavía con los los sabios del 18 claro, claro, claro, muchos folcloristas en Puente Alto justamente es abrir un espacio uh -huh. abrir un espacio y que sirva como de este diálogo este inicio de claro. diálogo cultural ¿no? y que la gente tome ese espacio que la gente eh, eh, despierte yo hace poquito voy a contar una experiencia así muy breve, una anécdota eh, tomé un taller de perfeccionamiento actoral con Paula Zúñiga una gran actriz chilena y eh, y trabajamos las emociones entonces claro eh, probablemente eh, para motivar al actor para motivar eh, un cambio se trabaja desde desde un poquito desde la rabia uh -huh. desde la rabia como motor y eh, no desde la pena porque la pena no te moviliza mucho este no, tema no, frente a te frena, te, te, frena ¿no? te, te da peso etcétera y hicimos el ejercicio y todo el cuento por eh, ciento la alegría tampoco la alegría es un constante está todo bien por lo tanto es como a, a, anda de, en un en un sentido más neutro Pero si hay algo que nos molesta, probablemente esa rabiecita, o esa, esa ese tiene que ser el motor para ir y participar. Tenemos la Casa Mestiza, ya dimos el Facebook. Tenemos mañana y pasado mañana eh, comienza el tren de la primavera. Es un espacio para ir, a preguntar, a saber qué está pasando, qué puedo hacer, qué, qué quiero mejorar. Entonces, movilícese a la gente, movilícese. Si algo tiene ahí una inquietud, participe, los espacios lo espacio lo estamos generando, queremos abrir más espacio y esta comuna finalmente es de nosotros. No, no no no es de un, de un grupo mm. de gente de, de, de otro lugar o de otro o con otras ideas o con otros, es nuestra. Somos puentaltinos y nosotros tenemos que eh, hacer eh, de esta comuna lo que nosotros deseamos, que sea mejor, obviamente. Sí, yo creo que eso es superrelevante el punto de vista de la juventud. Porque eh, sabes que eh, muchas veces eh, los jóvenes se restan sí. eh, a, esto, a estos desarrollos. Pero yo, como he estado recorriendo tanto Puente Alto estos esto últimos tiempos, sí. me doy cuenta que hay un pequeño cambio hoy día en los más jóvenes. Yo creo que también ha sembrado un poco de esperanza por la posibilidad de cambio todo el, todo el tema de los estudiantes. Uh -huh. eh, yo lo veo como que eso ha, ha posibilitado eh, que algunos digan, en realidad, algo se puede lograr. Eh, y eh, yo me encuentro, incluso con la intención de voto, encuentro que hay más jóvenes que dicen, sí, esta vez yo voy a votar, ...más que entre los 25, 35... ...por ahí hay más de sazón... Mm. ...respecto al voto que los, los más, jóvenes. más jóvenes. ...y yo creo que eso es súper uh, importante... ...de tomar de lo que tú decías... Eh, ...esto está todo por construir... ...y lo tenemos en nuestras manos... Mm. ...podemos hacerlo participativamente... ...podemos tomar de esto... ...estas son líneas de desarrollo... ...y entre todos vamos vamos pudiendo hacerlo... ...tal como decía Sebastián... ...sí, pues yo quiero aprovechar el, este momento para eh, expresar que lo que estamos haciendo en este es de este instante con la doctora en lo que hay que retomar en nuestra comuna o sea si yo lo pongo en un, en un paralelo nosotros en este momento y lo digo con toda mi responsabilidad estamos frente a una candidata que estaba haciendo parte de un proceso eh, que es en conjunto que es algo que parece que no, no, no nos han quitado también porque justamente si yo puedo hablar de mi experiencia A todos mis mi amigos que puedan estar escuchándome ahora todo eh, A nosotros nunca Desde los cantidad de años que llevamos siendo Que son 16 aproximadamente Nunca hemos tenido una reunión Siquiera para saber Qué hacemos o qué queremos De parte del municipio Ni, Nunca En cambio, en un proceso como ha sido con la doctora Soledad Nos ha hecho parte Estamos aquí siendo protagonistas En el buen sentido de la palabra Y ese es el puente alto que nosotros queremos forjar. Eh, es el tipo de puente alto que nosotros tenemos que aspirar. No podemos estar siempre en, en un puente alto que, que solamente nos entrega lo que desde la que parte... De, exacto, y que nos entregan. Mucha gente también me, me dice, por ejemplo, eh, la doctora no es de Puente Alto. No viene de Puente Alto, dicen eso. Pero yo les puedo decir un dato. Osandón no era de Puente Alto. No. Venía de Pirque, venía de una realidad absolutamente distinta. Y con, un, con un marketing totalmente distinto o sea, no podemos preguntarle a un pirqueño con todo el respeto que me merece por la cantidad de habitantes que hay cómo fue su gestión en Pirque en comparación a cómo podría haber sido aquí en Puente Alto que en Puente Alto también está dando muy poca gente somos muchos y necesitamos que, que todos ustedes hagan notar esa, esa rabia que dice <risa> un poco también en el voto y esa esperanza al mismo tiempo Y yo lo hago así desde mi eh, eh, Posición personal Con mi responsabilidad Que el tren de la primavera es un, es un inicio Y que es donde vamos a poder un poco manifestar eso Dejarlo claro Con nuestra expresión artística uh -huh. Bueno, entonces ya saben Están todos y todos cordialmente invitados A ser parte de este tren de la primavera Será el día sábado A las 6 de la tarde De 6 a 8 y media en la Plaza La Monza Y en la calle Luis Mate con Miguel Covarrubias y el día domingo en Casa Nueva Vida Nueva que queda en la calle Les digo, en Vigo. Tienen mm -hmm. Bahía Catalina es toda a la orilla de de Puente Alto, Gabriel ¿cierto? También. En la la... Gabriela, Poniente, no. ah, Gabriela, Gabriela Poniente, Poniente Norte Bahía Catalina con borde sur Ahí va a estar el gran camión esperando A todos los vecinos y vecinas que los dejamos Cordialmente invitados Súbanse, entusiasmense, vamos a estar en Todos los sectores de Puente Alto recorriendo vamos a Queremos subirlos a todos Que es lo más posible Así que escríbanos en nuestro Facebook Sole Barría Los dejo cordialmente invitados a escribirnos ahí Eh, si tienen si quieren también poner algún puesto si tienen alguna artesanía si tienen algún baile todo aquí suma, todo es bienvenido sí, eh, no sé Sebas si querés agregar sí. algo más eh, bueno no, yo yo quisiera agregar un poquito tomarme las palabras del de, de rolo eh, de esta participación que nosotros estamos siendo testigos, o sea nosotros somos Podemos decir, nosotros estamos ahora participando, nos no hemos acercado a la doctora, eh, hemos tenido un, un, un contacto de, de protagónico y se agradece. Se agradece porque, como dice, claro, harto años que venimos realizando actividades. Eh, mucha gente a veces me dice, eh, pero a ti te ubican en la... Yo, Humildemente, pero yo sé que me ubican O sea, sí. yo participé <risa> en la película Espérate, de, Yo, yo voy, entré sí, Salido sea, en el diario Puente de la Que son cosas que se van dando Pero algo que obviamente no, no es bueno ser autorreferente uno Nosotros no tenemos ese perfil Pero mi hermano estuvo, además de hacer talleres En el liceo, ganó los tres o cuatro sacó el primer lugar de, de, de, de, de grupos de teatro, claro. de horas de teatro. Del campeonato que se hace se solar saca todos los años. Fue Sobre el primer cuatro lugar. Cuatro años consecutivos, Entonces, donde venía jurado. Etcétera. Venía gente de la Muni. Entonces sabe que existen, claro, sabe, no, lo que sabe, sabe lo que sabe lo que ha logrado. En la corporación, etc. En el liceo el 115. Entonces, también eh, muchas veces dije, podríamos realizar algo para la comuna yo me tomo así como el rolo se toma de su área que es el hip hop y, y así yo me tomo el teatro yo en realidad veo que yo, últimamente yo he ocupado el teatro para muchas cosas y eh, lo están ocupando en capacitaciones de empresa eh, eh, me ha tocado enseñarle a los técnicos de directo de, de cierta empresa a poner antenas satelitales me ha tocado enseñarles a, en otra empresa a, a enseñarles conductas de convivencia y eh, que lo que es eh, la retroalimentación me ha tocado entregar mensajes de, no a la violencia, no a la droga en fin, eh, es un material también que yo me encantaría ponerlo más aún a servicio de esta comuna y, y desarrollar ideas, desarrollar discursos que sean potentes, eh, desde donde nace el teatro discursivo, desde nuestro, entre comillas, padre, que es Bertolt Brecht, que empezó el, el teatro eh, del, del, del discurso eh, didáctico con mensaje social, Eh, eso, es eh, agregar aquello agregar que estoy participando que estoy contento de estar participando y a todos mis amigos que estén escuchando y a la gente que, que no nos conoce súmese eh, y, y juntémonos mañana en, la, en el tren de la primavera, cuando estemos en su sector también participe y, y, y hágase parte de, repito, de este proyecto de esto, ¿eh? Sole, me gustaría también que extendiera un poco la, la idea y la invitación del tren de la primavera Sí, bueno, tantas veces en los niveles locales nos dijeron uh, esta aspiración a volver a tener una fiesta de la primavera. Eh, tantas veces soñamos la posibilidad de un carnaval itinerante. Bueno, son todas cosas probablemente que eh, yo espero que los próximos años puedan ir uh, eh, saliendo. ya eh, Aquí tomó forma este tren. Eh, que va a ser itinerante que en realidad es con un camión mm. ¿no es cierto? pero que eh, lo que busca es acercar espacios espacios donde espacios en este caso cultural ¿no es cierto? de cantantes, eh, bailadores, bailadores o artesanos, si es que así lo estima pertinente pero que ofrezca porque yo creo que las campañas eh, tienen que ser, ser útiles para posicionar los temas Eh, para empezar ya a plantar las ideas del sueño que uno tiene Exacto. Finalmente eh, esto no es porque uno quiera hacer uh, determinado cargo mm. Es por una idea, por una voluntad Yo les quiero eh, contar por ejemplo eh, que a lo largo de, de la campaña me he dado cuenta de lo poco que se sabe respecto a los derechos uh -huh. de las personas el... y ahí me viene la rabia como dices tú y las <risa> ganas de estar para poder decir necesitamos oficinas de derecho uh -huh. entonces de la misma manera necesitamos potenciar el desarrollo de nuestra gente si no damos espacio a los jóvenes si no posibilitamos lo que tú hacías en la rechaza y que hoy día probablemente se hace con las orquestas juveniles pero como tenemos que masificarlo muchísimo más esta es una gran ciudad con tantos, tantos niños adultos no nos basta que haya una orquesta necesitamos probablemente una por casi dos sí. entonces eh, la verdad es que yo creo que hay un tremendo potencial nuestro país va creciendo, se pueden tomar las políticas públicas que vienen desde los otros lados para mm. eh, potenciar el desarrollo de nuestra ciencia así que bueno, a mí decirles que para mí es la compresión eh, fantástica de una idea de de Puente de una, de búsqueda de desarrollo conjunto, esto no ha, nadie lo va a hacer por nosotros, mm -hmm. nadie va a venir con una varita mágica eh, a decirnos cómo hacerlo mm -hmm. vamos a tener que construirlo entre todos, pero ahí está la fuerza y ahí está la maravilla yo creo sí, sí. así es. que muchas gracias por mi parte sí, así es, así, eso es lo que hay que hacer totalmente de acuerdo eh, y, y, y, y ser testigo también de aquello que dice la doctora eh, referencial, fueron 34 años que vivimos nuestra infancia en australia claro. y vimos de la importancia que era aquello o sea sí. eh, se nota, ¿no? se nota. Ah. más ahora estamos llegando yo veo chile como va cambiando también vamos teniendo mucha gente de otros países inmigrantes como integrarnos que una riqueza es una riqueza y cómo verlo desde ahí cómo empezar ya a construir desde la riqueza que es y no desde estos prejuicios añejo ya, diría yo de, de la gente que viene de afuera y, que, y, y el mal miramiento o sea, ya sí. no, no podemos estar en ese nivel acá. De hecho, adelante cuando la doctora habló del circo, sobre cómo el desarrollo de ellos, cómo se van ayudando colectivamente y que el fondo no hay competencia es eso, eso, es increíble, es importante eso nosotros también consideramos que hay mucho de parte de, de, de esta ideología de mercado de competir de que siempre el mejor es el que merece el mejor, el que merece todo y el que no puede, que se quede atrás lo dijo este, el exalcalde anterior a Aguadina eh, que prácticamente las personas que llegaban a tener buenas notas, buenos puntajes son los que merecían más oportunidades eh, oh, okay. de, de todas maneras, eh, claro fue algo que uno no entiende desde nuestra perspectiva es lo contrario es colectivo y la Red Cool tiene eso también, o sea, queremos darle la posibilidad a que todos vayan mostrando nosotros somos hijos en un buen tiempo de nuestra infancia de inmigrantes ¿cierto? o o emigrantes en este caso, ¿cierto? entonces tenemos más o menos clara esa visión eh, y, y por eso también eh, consideramos que la, la integración, eh, el pluralismo todo esto que a veces pareciera que lo conocemos pero no lo conocemos mucho es eh, lo que tenemos que inculcar y, y nos sentimos parte del tren de la primavera porque sabemos que hacia allá también va dirigido sí Sí es tenemos que tener el contenido ya te, no solo por fuera vernos bonitos tenemos que ser de por dentro exacto. una linda comuna con buenos el ciudadanos alma, el, el alma el exacto el alma buenas sugiere. personas aquí un bonito desarrollo un bonito, un bonito un bonito lugar sí sin duda bueno así que ya dejamos la, la invitación extendida agradecemos toda la Desde ya agradecemos todas las expresiones culturales y artísticas que hay aquí en la comunidad, ¿cierto? Como comentábamos anteriormente y felicitamos a todas las personas que desde ya están aportando con su granito de arena. El otro día tuvimos conocimos a grupos folclóricos que trabajan día a día también sin mucho apoyo tampoco. A los... ¿Diste? ¿El Motemail? Escucha, cómo no empezás a recordarlo a todos, ¿cierto? Que están cada día ahí empujando el arte. El patrimonio. Sí. Empujando sí. el sí dándole cuerpo a nuestra identidad, pues, a, a todos ellos los saludamos, ¿cierto? Y les damos las gracias por aportar con ese grano de arena y a todos también los invitamos a subirse a este tren de la cultura. Por nuestra parte nos vamos a despedir. Y eso, les dejamos la invitación extendida a todos, que tengan buen fin de semana, los esperamos el Sábado en la Plaza de la monse y el domingo en Casa Nueva, Vida Nueva. Seba, Roló, yo por mi parte me despido. Soleá. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Sí, no, gracias. Gracias y por tanto es tan histórico, tiene tanta historia que sabemos que hay que hablar tanto aún por nuestra rápido. comuna. En un programa como este igual se agradece porque algo se logra importante y que es la comunicación. Muchas gracias a la Fundación y un abrazo cariñoso a todos y todas. Adiós. Son las 12 con 32 minutos.